که بین Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta از که